Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la sala citarrosa de la ciudad de Montevideo en la República Oriental del Uruguay. Y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana aquí en el Uruguay y en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Se me rompió la aspiradora, nuestra habitual sección perteneciente a un criterio más amplio, que es el ama de casa, es posiblemente un ser humano. Nos llaman muchas amigas que dicen, ay, la aspiradora no anda ni para atrás ni para adelante. Lo que más se rompe es la aspiradora. Lo que más se rompe es la aspiradora. ¿Ah, sí? Sí, sí. sí hay un estudio hay un censo. que habría que realizar alguna vez. Bien, dice aquí... Antes de entusiasmarse, señora, y comprar esa aspiradora tan linda... ¿Cuál? Esta. Ah. Eh, debe tener en cuenta algunos detalles. Ya que si se le rompió la aspiradora, lo mejor es comprar otra. Uh -huh. eh, atención. Dice, en primer lugar, preste atención a la energía que tiene y pregunte si el aparato eh, tiene tres patas. El aparato tiene nombre, es ese tipo. Bueno, la potencia, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué deseaba señor? Sí, yo estoy buscando una aspiradora. ¿Ustedes vienen? Ah, aspiradora, viene al usted... lugar indicado. La yo casa que... de la aspiradora. El emporio de la aspiradora. El emporio de la aspiradora. ¿Qué quiere decir emporio, discúlpeme? Imperio. Ajá ah, está muy bien. ¿Y por qué no le ponen imperio? Eh... No conseguíamos la I. <risa> Fuimos, bueno. a... Fuimos al rey de las letras. ¿Y, ¿Y la I? Sí. Y no tenía ahí, no ve que dice la, la esperadora Ajá, mire usted Es más, el rey de las letras antes se llamaba el imperio de las letras Ajá, fíjese, no, está bien, todo, todo, todos comercios reales veo Pero bueno, sí, yo me a buscar verdad, una aspiradora Nosotros tenemos eh, aspiradora, primero, eh, ¿la quiere con mucha potencia o poca potencia? Ah, no, supongo que mucha, pero explíqueme cómo es de las potencias ah, por, por ejemplo, esta que está acá, esta que es grande Ah, eh. bueno Sí, señor. No la toque, por favor. ¿eh? Ah, perdóname. Ponerle... No la toque, mire que... Si la to... toca, ya sí. la compró. Sí. Por... Pero, no ande no, porque... la mercadería. La tocaste, no la compraste. La tocaste, la compré. No me la toqué. La bueno, piradora. no, está bien, caray. Pero me llama la atención porque... No es para jugar. Pero ¿por qué tiene un cartel de peligro arriba esta porque aspiradora? Porque es muy poderosa esta aspiradora. Es muy poderosa. Tiene, mire, tiene cuatro velocidades. Ah, a ver. De palcio, fuerte, sí. más fuerte... Y más fuerte todavía. <risa> Ajá. Y ya le viene con cosas aspiradas adentro. Claro. Ya está, de fábrica está tiene está un operario. me ¿Fabrica? quiere decir. No, no, no, tiene cosas para que usted no se moleste. Tiene al operario la que viene, la fabricó. Hasta la mitad de basura viene ya. Sí. Ajá. Está bien. Pero... Y después tiene, eh, el motor usted lo pone al revés y le sopla. Le escupe, ¿no? Le escupe. Usted, le escupe. usted le... viene, por ejemplo, un día, quiere aspirar, bueno, pone acá, a donde dice, ah. Sí, ya lo veo, este. Eh, eh, bueno, fenómeno. Pero si usted da vuelta el motor, el motor le ponen aquí donde dice, es. Sí. Y le escupe, le sopla. Ajá. Que como no un ventilador, es... digamos, se puede usar de ventilador. Lo puedo usar de ventilador. Pero muy fuerte. ¿eh? Tan fuerte, ¿eh? Ahora, sí. es muy fuerte. Mira, yo lo... Los eh? días nublados, se despeja. Hay que tener mucho cuidado. ¿Eh? ¿Sí? le despeja todo. Todo, todo, ¿En serio? todo. O gresol de enoblado. Pero un día nos vino, yo tengo una así en casa, en sí. mi casa, porque bueno. yo también eh, usted me ve así tan poderoso, ¿no es cierto? Eh viendo eh, bueno. aspiradora, usted dice, "Pero este hombre prácticamente es un semidios." Sí. No. Yo también vivo en mi casa y tengo una aspiradora como Es un contigo, ser humano. ¿no? Uh -huh. Y me llevé "Esta era más potente, el modelo Senior." Sí. Eh, uh -huh. bueno, porque él prueba todo lo que vende lo prueba ah, sí, sí, sí, sí, ah, está bien para garantizar sí, la sí, calidad se, del ¿Se acuerda que la máquina de picar carne sí, sí. No. que se llevó una máquina de picar carne me para... llevé la máquina bueno ya le voy a contar bueno. pero me, eh, la aspiradora un día nos viene a visitar un amigo uh -huh. se queda ahí qué sé yo a la noche estamos medio mamá ¿eh? y, y por ahí voy al baño le digo permiso voy al de Y vuelvo no lo veo más. Y dije, se habrá ido. Claro. Desagradecido. Pasaron bueno, no. pasaron meses, ¿eh? Se llenó la bolsa de la aspiradora, que se llena más o menos, como es muy grande. Sí. Una vez cada seis meses hay que vaciarla. Le digo a mi esposa, andá así le digo, andaba vaciar la bolsa de la aspiradora <risa> o te rompo el alma. Qué, ¿Qué amable que es usted eh, con su mujer, ¿eh? Sí, muy bien. Mi mujer agarró y la tiró por la ventana, porque vivimos en un departamento, y... <risa> Así, abrió es? la de bolsa, de la planta sacudió en la ventana. Por eso de aire que le cae un tipo de, de la planta baja le cae al patio. Y no no y ve? ¿Qué, ve? ¿Qué ve? Ve que mi amigo, lo veo, Ricardo. Sale de la bolsa y se ¡Oh! alcanza, se alcanza a agarrar de la ventana. Y digo, ¿qué haces aquí? No te había sido. <risa> en este no es momento dice, para nada con implicaciones, me dice, mientras yo veía que se le ponían blanco los dedos estaba agarrado de un borde de un centímetro digo, pero eh, vos viniste aquella vez a aquella fiesta ¡Sacame que me caigo! Decía. Y, digo, y yo no te vi más y me pareció que... ¡Aaah! ¡Oh! se cayó se cayó eh, se rompió y todo y alcanzó el... a gritar antes que en el mutismo absoluto dice eh, ¡Aspiraron! ¡Aspiraron! ¡Aspiraron! y se, y se ca se cayó al patio ese se cayó al patio que sí. está el tipo de la planta baja no me lo quería devolver lo no, sacaron con una importa no. el... por eso es otra historia eh, quiere decir que lo aspiró parece que el tipo por curiosidad tocó un botón uh -huh. y la aspiradora se la llevó y no lo llevó para dentro no lo quiso devolver no, tampoco la aspiradora tampoco. pero más todavía te voy a explicar yo tengo un cuñado uh -huh. eh, que también es aficionado no a la Todo, todo esto que tiene que ver con la mecánica la tecnología te gusta la tecnología te usted dijo la palabra ¿no? Uh -huh. Viene y me dice, "Che, qué linda aspiradora", me dice, "¿Por qué ahora sí?" Mm. Así como yo. Eh, <risa> "Qué linda aspiradora", me dice. Le Digo, "Sí. Eh, a ver, dice, "A ver cómo anda." Digo, "Ve a tener cuidado, tener no, cuidado, tener que... cuidado." Y mm, se fue para dentro. Mm. Es que tocan sin saber. Claro, pero espérese. Sí, se fue para dentro. Entonces yo llamé al técnico, vino de Australia, te mando. Uy, dice, pero su cuñado, dice, le dio al máximo la velocidad, fortísimo, que está prohibida, en Australia está prohibida. si mm. te agarra, te chupa y te lleva al pasado. Mm. ¡Apa! Al pasado. ¿Al Decir? pasado remoto lo lleva? No, no, un día atrás. Un día quiere decir que su cuñado lo aspiró al aspirador y lo llevó ayer sí. su cuñado está allá pero no puede ser no le, no le creía al principio hasta que un día me encuentro una anécdota una una una nota una nota uh -huh. la anécdota es la que le voy a sí. eh, me encuentro una nota y leí mal acá en el libreto <risa> y dice eh, esta carta la escribí ayer sí Est estoy en la aspiradora pero ayer dice Firmado tu Y me puso una fecha. La de ayer. Era. Ah, mire usted. Uh -huh. Entonces dije, es cierto. ¿Qué tema sí, le digo? Dice, estuve, pude sacar una mano. Pude sacar una mano para el hoy. Uh -huh. Y dice, mañana voy a intentar. A las 5 de la tarde, me dijo el tipo. ¿no? ¿Mañana hoy Ma sería eh, o eh, ayer? Eh, no, eh, mañana, mañana para hoy... mí. Pasado mañana, dice, para mí. Y mañana para vos. sí. Voy a sacar la mano a las 5 de la tarde, voy a agarrarme la mano y tira Para traerlo a la noche. Tirá y me traes al, al presente. Bueno, Llega el otro día, me sí. pongo delante de la aspiradora. y se si no toqué la aspiradora, ¿eh? no la pongas en marcha nada. Y por ahí veo una cosa dentro de la aspiradora y sale una mano. Bien. Y la agarré. La agarré, la mano. La agarré la mano. Tiró. Y empecé a tirar, a tirar, a tirar. sentí una voz que venía como del ayer. Me decía, tira tira fuerte, pero lo perdí y peor. Él, él, me llevó la mano. Que no se soltó él. Y yo no me soltaba porque me daba lástima. Y en un momento tenía todo mi cuerpo en el hoy y mi mano en el ayer. Entra mi mujer. ¡Oh! Huh. Entra mi mujer, y me dice, ¿qué hacés?, le digo, haciendo? estoy sosteniendo a tu hermano, a tu hermano, dice que ahí adentro está, es ayer adentro, y aquí soy sueño. Eh, no voy a creer en mujer. Y claro, ¿qué le parece? Claro, deja de tomar. Eh, digo, ¿no querés creer? Le digo, y le metí la cabeza adentro del aspirador. <risa> <risa> qué, qué cariñoso, que es por Dios con la mujer. Digo, mira mirá el almanaque. Metió la cabeza y dice que vio la misma sala. Eh, Pero ayer. Con y yo está dice, "Estás leyendo una nota. ¿Estás vos leyendo una nota?" Claro. Y dice, fíjate lo que dice la nota, yo otra vez ¿me metió la cabeza. Es una nota de mi hermano que dice que está dentro de la aspiradora. <risa> y ahí me creyó. Uh -huh. Y no, no tuvo la tentación de No empujar, lo pudimos ¿no? sacar, no lo pudimos sacar. Uh -huh. No lo pudimos sacar. Pasó mucho tiempo que él vivió siempre ayer. Nos comunicábamos, claro. claro, usted claro, le dejaba, yo una, le dejaba nota una nota y el tipo al otro día la veía. Él, él no se comunicaba. Porque claro. al futuro no se puede. Ir, claro, pero bueno. y, y un día vino un golpe de luz, yo estaba usando la aspiradora, ¿no? A veces usa para claro. a limpiar también, no sí, sí, sí. Eh, le puse la invertí, le puse el escupe. Sí, sí. Y le puse el fortísimo. Ajá. Y lo veo pasar a mi cuñado ¡Fua! ¡Fua! ¡Mi hermano! Me dice el futuro, el futuro, el futuro ¿Qué se fue al día siguiente? Pasó al futuro Usted lo vio irse y ya No lo encontró más tampoco Un día estaba yo parado al lado y el tipo ve una mano con los dedos también blanco haciendo fuerza y el tipo que se asoma dice ¡Jugale al 79! Así que tenga no me, mucho, mucho no me, cuidado con no esta aspiradora. ¿Cómo dirá es el origen de su fortuna? Efectivamente, tengo mi cuñado adentro de la aspiradora que me bate los números que van a salir. Pero tengo toda esta casa de electrodomésticos, le puedo ofrecer cualquier cosa. Eh, dígame, ya que tiene cualquier cosa, ¿tiene una juguera? Justo no entró la juguera, mirá. ¿Por Lavate qué la boca cuando hablés de mi mujer. No, no. <risa> bueno, una batidora. Lo que tengo, eh, ¿entraron las tostadoras? Sí, acaba de entrar. Ajá. A ver arrimamela ¿Cuál tiene usted? ¿La Dile. tostadora esa que saca la tostada tiene? A ver las, ¿Las pulsas que... A mí me gusta esa, yo quiero una que, que me expulse las tostadas Ah, que se la mande <risa> bueno, Mire, tenemos esta pero tenga cuidado porque es de la misma marca que la aspiradora Bueno, pero esta no no, no, no me va a succionar Pero es solo esc, es todo esc Ajá, pero no me va a succionar ¿Sale? No, pero... sale la tostada como pedrada al señor lo noqueó, ¿se acuerda? Sí. El día que usted la probó, la estaba ahí mirando como un pajuerano, y salió la tostada, se la pegó la pera, quedó así, lo tengo que... <risa> Tuvimos que llegar al Instituto Pasteur. El Pasteur es para los que son mordidos por perros. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué deseaba el señor? Sí. Eh... Instituto Pasteur, buenas, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Mire... Eh... ¿Qué deseaban los señores? Sí, este es el... De... Sí, mire, el, el señor... Me mordió. <risa> me trajo el pastel este, este hombre. Yo le quise explicar. Disculpeme, doctor, pero está medio loco este tipo. Yo le ¿Usted lo mordió, señor? El señor pues, me mordió. Vamos a aclarar. No, pero, ¿Quién mordió a quién? A ver. El señor me mordió. Muy bien. Con la intención de... Aferrar... ¿A dónde lo mordió? No. Acá. A ver, déjeme verla. No, mordió. no, acá, acá. Ah, ah, muy bien. Mire, lamentablemente... Métente, el señor tenía en la mano una, una bola de fraile... Ajá. Y yo me tenté en el colectivo y quise morderla, y freno de golpe el colectivo, sin querer lo rocé con un diente, y este hombre me agarró el cogote y me trajo acá al paster. Y bueno, y hace muy bien. Sin embargo, eh, aquí, el reglamento principal, la, la, la norma principal es que atendemos mordeduras de perros. Ajá. No me interpreta de seres humanos. Sí, dijeron, los dientes son dientes. No, no, no, pero yo, eh, eh, nosotros aquí, imagínense... Pero mordedura de ratas, sí. por ejemplo... Tampoco, ¿no? Pero la rata Solo transmite que no la rabia. No importa, ¿qué? No importa a mí. Instituto Pasteur, señor. Perros. Listo. Ahora, ¿usted qué quiere? ¿Que yo lo agarre a usted, que es un ser humano, y lo tenga 40 días en observación metido en la perrera? No, yo no quiero ¿Sabe eso. ¿Sabe los perros lo que es estar 40 días con los perros? ¿Cuando llega uno nuevo? <risa> ¿Cuando llega uno nuevo? <risa> Terrible, ¿eh? No, por favor, flaco. Retirá la denuncia. no. No, no. Yo trabajo, muy, perdón, ¿no? sí, sí, yo, yo trabajo hace yo, 40 años acá. ¿eh? Bueno, justamente. ¿Lo conocía Paster? Ah, sí, estaba acá. <risa> este hospital se llamaba distinto sí, en esa sí. época. Paseaba el perro por parque centenario. <risa> ¿no? Claro, perdóneme, ¿no? pero yo aprovecho que usted hace tanto que trabaja para elevar una, pro, una protesta. Porque yo vi que aquí todos los 7, 8 de agosto, no recuerdo bien la fecha... Sale una jauría. Efectivamente es el día de la conmemoración del aniversario de Louis Pasteur. Sí. Y entonces nosotros hacemos una suelta de perros rabiosos. Uh -huh. Acá en la plaza de enfrente, decimos unos discursos, enaltecemos la personalidad de Pasteur y largamos 500 y 600 perros rabiosos. ¿Qué otra que San Fermín? Le digo, sale la, la gente. Y la gente, acá por la avenida Vélez Arfiel, hacemos un cajón como San Fermín y sale tonto, y salen corriendo con una boina y atrás los perros. <risa> Y atrás los perros, ¡guau, ¡Ah, ah, ah, ah! guau, Es extraordinario. Claro, los mascos le gusta hasta mucho. Hasta el abasto llegan. Claro. No, pero es un peligro eso. Porque esos perros están rabiosos. Están rabiosos y esa es la gracia. Él quiere que le, le tire un cusquito faldero, el tiempo le encaja una patada, ¿no? ¿Que usted y, digamos, está contra la cultura popular? ¿Contra las manifestaciones, la, las festividades populares? Acá sí. en el barrio siempre. De alguna, la, sí. Eh, este, esto es el 26 de agosto. ¿26 de agosto? Sí, está acá. 1 de enero, 2 de enero. 3 de marzo, 4 de abril. 5 sí, de mayo, 5 de mayo 6 de junio, 7 de, de, de agosto, Paster. No, es... no pega mucho. 7 de junio, San Fermín. ¿sí? sí, pero nosotros le cambiamos la lista. Bueno, ¿qué otra cosita quiere? Bueno, a mí... Me... alguna eh, ¿sabe que viene mucha gente acá? ¿Multiprocesadora? ¿Cómo? ¿Multiprocesadora? No, digo... En, eh, ¿Al en, hospital? Espere un momento que estoy atendiendo el Instituto Paster. Ah, discúlpeme. <risa> Bueno, atiéndame acá, porque... Un como... no puedo estar en todo. Bueno, como me preguntó no qué masquería, yo no señora, sé si no me va, me va Le digo a usted, sí. eh, le digo, disculpe, eh, este, eh, viene mucha gente que lo mordió la novia. ¿La novia? La novia. Así en un acto de pasión, en un momento. Puede ser, la novia muerde en acto uh -huh. de pasión o eh, en acto punitorio. Ajá. Uh -huh. Efecto que cuando se enoja dice usted, se enoja dice te sorprendí, te muerdo. Uh -huh. te sorprendí con otra ponerle, ¿no? uh -huh. eh, y otras eh, te amo, te amo, te amo, te muerdo. Perdónímenme, no, Pero, traen las mismas consecuencias para el mordido cuando la novia muerde por efecto de la pasión que no. cuando muerde por efecto no, del de no, enojo? No, no, porque la salivita es distinta. Ajá. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Cuando usted está enojado, discúlpeme, sí. este muchacho Usted, cuando usted está enojado y muerde eh, tiene tenemos eh, el ser humano tiene un montón de glándulas sí. y de podredumbres que tiene adentro ¿no? entonces cuando usted muerde enojado se le activa la enojada la, sí. es, la glándula enojada la, la glándula la enojada que le escupe saliva de indignación Ajá, ácida ácida, sí. amarga eh, y eso te infeta Ajá. Eso hace mucho daño. En cambio, cuando usted está enamorada, le sale se le activa la querendona. Ajá. Y, más y le segrega una saliva, como cuando usted dice, se me hace agua a la boca. Uh -huh. Es una saliva de deseo. Extraparente, alcalí. Dulce. Ah, que, eh, le cura las heridas. Sí. Una gota de esa saliva endulzaría todos los mares. Uh -huh. Así que es muy distinto, señores ¿eh? Ajá. Bueno, entonces... le digo yo que he sido muy mordido, pero eh... mayormente por perros. O sea que no conviene entonces dejarse morder uno por su novia. Eh, conviene si está apasionada y no si está enojada. Ah, está bien. Si está... Está bien. Bueno, ese es un Ahora, buen consejo. Ahora, eh, la otra cosa que yo le puedo ofrecer es esta picadora de carne. Espere que vuelvo. Eh, la picadora de carne ¿Esta es la que sí. usted se llevó a probar a su casa? Esta es la que yo probé con sí. el señor Con un eh, amigo que trajo el señor, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, está acordás pobre? Oh. Tengo el portarretrato todavía sí. en el escritorio Era un amigo seguidor, vio de eso que nunca se rinde <risa> Sí, conozco <risa> Y me dice, yo la pruebo, yo la pruebo Sí, insistió. ¿Pero qué es carnicero era? el tipo? No, pero él... Eh, es, aficionado a todo. Aficionado a todo. Sí. Metido. Fue, se comidió. Fue, se trajo medio kilo de milanesa y dice, déjame la probar, déjame la probar. Y metió la mano y empezó a hablar. Sí. Porque esto hay que saberlo tratar, hay que saberlo tratar. Cuando vio salir su propio anillo, <risa> por, eh, se empezó a preocupar. Por otro lado. Y lo que hicimos sacar... Sí. Pues ya le había agarrado el brazo. Lo que hicimos sacar... No, no, no lo soltó y no, no. insistimos mucho tampoco porque imagínese no, no, que, es que, que estábamos pasó todo. todo el tipo Era una señora máquina de picar carne pero tamaño un metro de diámetro más o menos sí. y ah, el señor no lo soltaba si si no lo soltaste lleva a vos también sí si sí, me lleva a mi también sí, decimos que hicimos una obra de caridad ¿no? sí, perdóneme, ¿no, no, no se les ocurrió desenchufarla? Oh. Ay. Bueno, ya pasó. <risa> ya pasó, ya pasó, ya pasó, mucho, ya, pasó un, un, un ya pasó, ya pasó. Un error puede tener cualquiera. Ahora, muy bien, eh, un perro le puedo vender, porque nosotros tenemos perros. ¿Cómo? Eh, eh, ¿Venden perros también? Vendemos perros acá en el instituto, porque... ¿Rabiosos no? Eh, mayormente. Nosotros eh, vemos a un perro por la calle lo metemos adentro. Sí, lo traemos todo. Si sí, viene el dueño, ¿no es cierto?, con su correspondiente título de propiedad, la patente, el 08, qué Buenas sé Buenas tardes, señor. Sí, lo da. Buenas tardes. Sí, eh, mire, yo vengo porque hoy yo había sacado mi, mi perrito, mi, mi cachorro. Sea breve, señor. Sí. Gracias. Bueno, pero déjeme que me explique. Yo lo había sacado a la vereda y justo me sonó el teléfono y fui a atender y lo dejé 10 segundos solo en la vereda, pues yo estoy siempre con mi perro. Y cuando volví... El perro no estaba y vi una, así, una camionetita que decía perrera. Efectivamente, y, la que conduce el sí. señor acá, Mauricio. Efectivamente. ¿Ahora no, le sí. vas perder, no, a, a, a el mencionado No, can. no sé si es perrito, pero... Yo tengo, es un ovejero. ¿Cómo era? Un ovejero. Un ovejero, un cachorro, un año y medio. Ah, sí, muy, muy juguetón. Juguetón, muy... es divino. Sí, tiene, tiene el collar con nombre y, el, y ah, mi teléfono. Tiene mi teléfono el perro. ¿Y para qué? ¿Lo va a llamar por teléfono, pero No, justamente ¿Usted para... Usted está que... loco, le da el teléfono a un perro. Para que si alguien lo encuentra... ¿Qué teléfono le dio? ¿El celular? No, si usted le mira en el cuello, el sí. perro tiene este, un, una, ¿cómo se llama? Una medallita, donde está el nombre del perro, está su nombre. ¿Cómo se llama? Mi perro, sí. Peluche. ¿Peluche? Sí. Peluche. Y, y del lado de atrás ah, está pero, mi perro. Pero, pero, que voy a pegarme acá la... A ver... Pérez, Pereira, <risa> Pertiniane, <risa> Peluche, aquí está. Peluche, sí, sí. Pero. Peluche, sí, sí. Ricardo, mira sí. mirá, mirá esta milanesa. ¿Por a... qué está la medallita sola ahí? Eh, eh, eh, mira la milanesa, tiene incrustada la medallita de Peluche. La... La Le pie... podemos dar otro, mira el que vio un perro lo vio todo. Sí. No, no, sí, no. Eh, qué pasa? Un perro es muy especial, metemos... mi perro está entrenado. ¿Qué ¿Qué? Mi perro está entrenado. Estaba. Estaba. No. Nosotros tenemos una... ¿Nos regalaron una máquina de picar carne? Sí. Un amigo que vende electrodoméstico. Sí. Y su perro, que es muy juguetón. Veo que muy juguetón. Es, saltó para es que muy... adentro. Sí. Digamos, ¿usted qué idea tiene acerca de la muerte? Yo creo que es el fin de todo, que no... Bueno. Peor. Con más razón, llévese otro. <risa> perdón. Este, pero usted sabe... ¿Quiere una milanesa? No, sé. no, no, ¿usted sabe las cosas que sabe hacer ese perro? ¿Qué sabe hacer, por ejemplo? A ver. El perro ese, por ejemplo, yo lo tengo entrenado, los días de lluvias va hasta la esquina me para el taxi. Cuando viene un, ¿Usted quiere usted manda o, va, no, eh, no, no, o el tipo baile para un taxi y usted puede por pura vergüenza, se lo tiene que tomar? No, no, no, yo, le, claro yo lo mando. Así, sí. Usted está mirando el partido y tiene que tomar el taxi y dice está mancala. No, no, no, no, yo le digo, andá para el taxi, me quedó mirando, entonces cuando viene un taxi, el perro se para delante del taxi para que el taxi tenga que frenar, él se sienta mirando al taxi, para las orejas, y cuando el taxi se detiene, entonces yo me arrimo y subo al taxi. Qué, qué extraordinario, qué no, extraordinario. Sí. Madre. El perro, ¿Qué otra cosa hace? Porque eso lo hace cualquiera No, no, no, no No, no, no lo hace cualquiera Es eh, un perro entrenado, por ejemplo Me va y me paga los impuestos Discrimina el perro yo, Él sabe, obviamente Es un perro, no es un ser humano Entonces, él sabe Yo le digo A tal lugar a pagar, y él va, hace la cola Y lleva un sobrecito con el dinero Las boletas, se las sellan, me las trae ¿Qué Bueno, reconoce el perro las personas que yo quiero que deje entrar. Por ejemplo, si yo me peleo con una novia, le digo, "Mira que fulana ya no puede entrar más", y el perro no la deja entrar. Pero ¿sabe lo que no reconoce su perro? No, la pecadora de, de carcas. Car ¿no? <risa> Pausa.